Concentrados en ese segundo viaje, que ese segundo viaje eh, pareciera ser, insisto, muy pastoral, mm. lo que nos va a indicar es que de Filipo se fueron a Tesalónica luego a Berea, luego a Atenas, hasta que llegaron a Corinto donde permanecieron por 18 meses. En Corinto 18 meses es año y medio. Y desde la costa de Corinto recuerden que corinto era un gran puerto y tomaron un barco para cruzar hasta éfeso otra otro lugar en donde también san pablo escribe una carta luego cruzaron el mediterráneo hasta cesarea de cesarea fueron a jerusalén damasco y finalmente de regreso a antioquía que es la iglesia madre para para san pablo verdad la la iglesia pivote de donde sale el ministerio de este gran apóstol de nuestro señor Jesucristo ahora, miren ya hemos pasado por esto hemos platicado un poquito esto que estaba al principio de, nuestra, de nuestro tema pero ya que el nuevo testamento no menciona ninguna ciudad o pueblo en el norte de Galacia es razonable pensar que Pablo dirigió su epístola a las iglesias ubicadas en la parte sur de la provincia romana, sin incluir la región étnicamente gálata, poblada por inmigrantes galos, que fue lo que vimos nosotros en la primera, en la primera reunión. Eh, recuérdense que los galos son los que hoy componen racialmente una buena parte de, de Francia. Hechos registra que los apóstoles fundaron iglesias en Antioquía de Pisidia, eso lo dice eh, Hechos capítulo 13, verdad? en ese primer viaje, 14 al 50, iconio del 1351 al 147, hay que compararlo con el 16.2, a ver qué dice, Listra y Derbe. Ahora, si es así, si es así, Hay algo que vale la pena tomar en cuenta. Entonces, pareciera ser que la Galacia a la que San Pablo le dirige su carta eh, es un conjunto de iglesias al sur de lo que conocemos como toda la región de Galacia. O sea, eran las iglesias del sur, principalmente, según lo que la gran mayoría de autores nos puede decir. Pero, vean ustedes un detalle. ¿Mm? ¿cómo se corregían los males de las iglesias? ya sean éticos o doctrinales y la Biblia nos da dos formas en las que los apóstoles trabajaron número uno con su presencia o sea, el trabajo apostólico era básicamente encauzar por la vía ética o por la vía doctrinal a una iglesia que estaba perdiendo de vista su eh, dimensión cristiana. Mm. Eso me enseña bastante. Porque entonces, por ejemplo, con la presencia de los apóstoles, se curan muchas, muchos males. Ahora, díganme ustedes cuál era el perfil de San Pablo, cuál era el perfil de Juan, cuál era el perfil de todos los apóstoles, para que nosotros hoy podamos determinar que su presencia... Su enseñanza iba dirigida precisamente a... Quiero contarles un testimonio. Eh, el día miércoles, nosotros tuvimos a un gran teólogo, eh, Carlos Van Engen, se llama el, el teólogo, estuvimos ahí eh, es, estudiando con él, él escribe, entre otros libros, un libro muy bonito que se llama El Pueblo Misionero de Dios. Eh, Carlos es un amigo mío eh, de mamá holandesa, de papá inglés, nacido en los Estados Unidos, eh, pero ya hace muchos años, no, perdón, nacido en, en Chiapas, México, y habla muy bien el español, muy bien, ¿verdad? Lo único es que tiene cara de holandés así desabrido y... <risa> Y un poquito de carácter gringo antipático, ¿verdad? Pero de repente se le sale lo mexicano y ya se compone un poquito por lo el sabor latinoamericano. Pero Carlos Van Engen, es el, el, eh, eh, yo creo que ustedes han escuchado este programa de Prodola. Eh, es una institución que ha promovido el, el PhD, el doctorado, Eh, en convenio con universidades y otras instituciones teológicas de Latinoamérica para latinoamericanos, ¿verdad? Uno de sus profesores está estudiando en Prodola. Bueno, yo soy parte de esa creación en algún momento y algún proyecto y entonces con este mi buen amigo Carlos Van Engen decíamos llegábamos ahí comiéndonos un jocón delicioso que hizo la verita en la casa y ahí estábamos comiendo un jocón delicioso, delicioso con, con este holandés gringo y chapaneco eh, que Guatemala y los países latinoamericanos tienen hasta una cantidad de pastores increíble mire una cantidad increíble de pastores y pastoras se calcula que en Guatemala hay cerca de 48 mil pastores y hay 25 mil iglesias fíjense hay cerca de 25 mil iglesias o un poco más de 25 mil iglesias y hay 48 mil pastores pero no hay muchos maestros que formen pastores y hoy por hoy una de las necesidades inmediatas es la formación de pastores y pastoras es increíble por eso es que la iglesia está agarrando rumbos que nos deben de asustar créanme hay, hay, hay algunas cosas que podemos platicar y, y, y de verdad cuando ya mira uno no la superficialidad sino lo que hay de fondo créanme eh, hermanos y hermanas Por ejemplo, hay un ministerio aquí internacional, aunque nació en Guatemala, que trabaja con esposas de pastores. Muchas esposas de pastores son golpeadas. Muchas esposas de pastores son abusadas sexualmente. El, el, el, el pastor se enojó con algún miembro de la iglesia, va y se desquita con la esposa, si no asimila bien su proceso, digamos, pastoral. Y las cifras, las cifras son altas. Mire, hay que tener cuidado. Y así otros detalles, ¿verdad? que uno va conociendo y va manejando con estadísticas, no, no solo con prejuicios, con estadísticas, con, con datos fieles. Eso quiere decir que lo que necesitamos mucho son eh, personas, maestros. Ustedes tendrían que ser los futuros doctores de la iglesia, que trabajen en la formación de sus, de sus pastores, de sus pastoras, de los nuevos ministros, de las nuevas ministras que puedan trabajar en las iglesias. Porque necesitamos personas con identidad, que trabajen, pero también con salud mental y con salud espiritual. ¿Verdad? que trabajen con, con nuestras iglesias y pareciera ser entonces que San Pablo no solamente le está escribiendo a, a, a algunas personas sino que su presencia tiene un gran peso en los momentos en los cuales trabaja en la formación de las iglesias y muchas veces hasta en la corrección a la iglesia o sea, si usted ve el método de San Pablo es interesante la carta a los gálatas se conoce como una carta circular. ¿En qué sentido? Que circula de iglesia en iglesia que están, esas iglesias, ese conjunto de iglesias que están en la región de Galacia del Sur. Mire usted, por ejemplo, cuando nos referimos a las iglesias, a las que Pablo les dirige su carta, pareciera ser que son las iglesias entonces, para coincidir con lo que hemos dicho ya con el texto bíblico, el verso capítulo 1, verso 2 dice de esta manera, y de los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora, ese texto pareciera ser también que está escrito, principalmente en el original, como que estas iglesias que Pablo dirigía son fundadas antes de lo del concilio de Jerusalén. ¿Verdad? Y las iglesias de la parte sur de Galacia encajan en esas características a las cuales Pablo les dirige su carta, ya que fueron fundadas durante el primer viaje misionero de San Pablo. Sin embargo, se sabe que Pablo no visitó el norte de Galacia, en donde allí básicamente los habitantes eran nativos, mientras que en Galacia del Sur eran inmigrantes, galos y griegos después del concilio de Jerusalén Pablo visita Galacia del Norte después no antes ¿verdad? después y parece también que ya hay iglesias cuando él llega allí ahora entonces veamos los propósitos porque de algo comenzamos a hablar eso en unas horas anteriores pero esos solo eran los puntos los principios Ahora veamos los propósitos propiamente. Pablo escribe para combatir una herejía judaizante que desacreditaba a Pablo y su Evangelio. Decían que para que una persona sea, sea salva necesitaba circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Ahora, la circuncisión solo era la punta del iceberg, solo era el, el puntito visible, digamos así, de todo lo que esto contenía, la ley. De Moisés Luego Otras personas también consideraban Que aunque eran salvas Había que guardar los rituales de la ley Para santificarse Para santificarse ¿qué ritual de la ley se eh, conoce usted? ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿qué ritual de la ley? ¿cuántos hermanos pastores digamos hacen la presentación de niños y de niñas? muchos ¿verdad? ese era un ritual de la ley ¿verdad? ese era un ritual de la ley no es una institución cristiana ese es un ritual de la ley ¿De dónde nos basamos nosotros para, para, para hacer el, la presentación de niños? De Lucas 4, ¿verdad? O, o antes, perdón. Pero, pero en Lucas nosotros nos encontramos ahí con pasajes que nos dicen que el niño Jesús fue presentado en el templo. Solo con esa frase y nosotros sacamos el ritual de la presentación de los niños en la iglesia. Pero lo que dice ahí el texto es otra cosa. Porque lo que dice el texto es que José y María llegaron al templo para santificarse, según la ley de Moisés. Y cita allí nuestras Biblias a qué pasaje de Levítico se refiere. Y es que cumplidos los 40 días después de haber dado a luz, María y José se tenían que presentar en el templo de Jerusalén para santificar todo ese periodo ¿verdad? todo ese desangramiento, ¿verdad? todo ese flujo que se había dado después del parto eso era inmundo delante de la ley de Moisés que está escrito en el libro de Levítico y entonces una familia de mucha plata tenía que presentar un corderito Pero los más pobres, ¿qué presentaban? Unos dos palomitos o palominos, ¿verdad? Y lo que hace José y María es presentar palominos. Ahora, ¿usted cree que José y María eran mentirosos? ¿Usted cree que siendo la mamá de Jesús y el papá terrenal que Dios permite que, que, que, que Jesús tenga, ¿Cree usted que eran mentirosos, que le iban a engañar al Espíritu Santo? ¿Qué le hubiera pasado a José y María si hubieran tenido dinero? Y presenta dos palominos. Les puede pasar probablemente lo que les pasó. ¿A quiénes? A Ananías y Zafira. Pero lo más seguro es que eran pobres. Ahora, ¿sabe usted una cosa? Yo escuché a un hermano en uno de los canales cristianos, hablar de que Jesús había nacido en un hogar rico. ¿Era para justificar la teología de la, de la prosperidad? Porque como José era un carpintero, y entonces los trabajos manuales eran bien remunerados, entonces Jesús era rico. No, no, no, no, no eso de que nació en un pesebre por accidente. Así decía el hermano, en el púlpito. Y la gente aplaudía y la gente decía, amén, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para decir, Jesús tenía dinero, ¿por qué no tienen dinero ustedes? Si Dios quiere que ustedes sean cabeza y no cola, imagínense el texto, cómo lo usan de mal. Este es un texto bíblico, pero muy mal usado, ¿verdad? Y entonces lo que la Biblia aquí me dice, solo analizando el texto, es que José y María eran pobres porque así lo dice la ley, ¿verdad? O sea, yo voy interpretando que ellos cumplieron la ley a cabalidad. Dios guarde si no la hubieran cumplido. Y además que eran gente de alguna manera que los van conociendo. Pablo escribe esta epístola con el propósito de defender el evangelio de la sola gracia de Cristo Jesús. Declarando que somos salvos por la fe en Jesucristo aparte de la ley, 2.16 y 3.11. Fíjese usted lo que dice el capítulo 2, verso 11. Yo se lo voy a leer, 16, perdón. Yo se lo voy a leer, el 2.16. Dice, dice de esta manera. Sabemos que el hombre no es justificado por observar la ley, sino por creer en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque por cumplir la ley nadie será justificado. O sea, ese es un principio teológico de San Pablo. ¿Cómo lo aplicamos nosotros hoy en la iglesia? Miren, miren ustedes esto. Le voy a contar una experiencia. Una hermana de la iglesia donde yo era miembro estaba muy enferma. Muy, muy, muy enferma. Había recibido al Señor y no se había bautizado en la iglesia evangélica. Yo sé que hay iglesias que aún respetan y dicen, no, el, el bautismo católico lo respetamos y lo aceptan. Muy bien. Pero esta iglesia no aceptaba el bautismo católico y rebautizaba. Muy bien. ¿Qué haría usted? Se está muriendo la señora, bien enferma. ¿Qué hace usted? bueno, le voy a dar otro detalle esta iglesia creía solo en el bautismo por inmersión no por aspersión ¿y sabe qué hicieron? calentaron un buen poco de agua en un tonel y enferma la hermana toda dolorida, a punto de morir la metieron en el tonel eso no solamente es antibíblico sino que es ingrato De verdad Mire Le voy a decir esta afirmación Aún si no se hubiera bautizado Era salva o sea, Yo no puedo decir No le puedo agregar a la A la gracia del Señor Ser salvo Más bautizarse No, no, no, no, momento El bautismo no salva Si no yo soy católico Porque para ellos es importantísimo el bautismo porque lo tienen como un elemento soteriológico Nosotros lo tenemos en nuestra doctrina sacra, de la sacramentología Pero no en la soteriología ¿Verdad? Ya comencé a hablar feo y raro ¿Verdad? Pero es cierto O sea, el bautismo es sacramentológico Échale No soteriológico ¿Mm? Es un mandato para la iglesia pero no contribuye en la salvación. Eso es cierto. El ladrón que murió en la cruz de Jesucristo le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ay, diría Jonás en el canal 21, pero este no diezmó a futuro. ¿Qué me importa? Es el Señor. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. la diría, pero no ayunó los 40 días, no importa Giyávila. ¿Verdad? Te digo, le dice al ladrón, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Monseñor Próspero Penado ya se murió, ¿verdad? Pero hubiera dicho, no, pero nunca hizo una romería a, a, a la basílica de, San, de Esquipula. Sí, te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué más? ¿Qué más con este texto? Mira usted también el 3.11. Vea usted, 3.11. Yo se lo voy a leer porque esta versión está rechilera, ¿verdad? Esta, esta versión está rebonita. Y que nadie es justificado ante Dios por cumplir la ley, se prueba porque el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿qué está diciendo San Pablo? Lo voy a decir en palabras nuestras. Yo los escuché a ustedes en el pasillo. Nadie le coquetea a Dios, ¿Mm? Ni hombre ni mujer Yo no le coqueteo a Dios Mire, ¿qué es coquetear? Hermana, ¿qué es coquetear? Mostrar virtudes ¿Verdad? Eso es Coquetear el hombre coquetea la mujer ¿Verdad? Yo miro, miro una patoja simpática Yo, oh, chica, ¿verdad? No está la verita Yo saco el pecho Escondo la panza, ¿verdad? Saco las nalgas Ya no tengo Tengo nalgas de aplauso, ¿verdad? paches, pero de repente hasta me inclino un poquito para ver si presumo con algo ¿verdad? ¿qué estoy tratando de hacer? mostrar virtudes yo no le coqueteo a Dios porque la pregunta sería ¿y cuál virtud tengo? o sea, o sea no tengo virtud alguna y lo que San Pablo, si usted ve aquí es esto, y que nadie es justificado ante Dios por cumplir la ley, ¿qué quiere decir eso? O sea, nadie le puede decir, señor, ¿viste cómo cumplí la ley? Señor, ¿viste cómo di mis diezmos? Bueno, mi hijo era lo menos que podía dar. Hijo de la Miren, yo de repente, llegaba mi papá, ¿verdad? Con su carro, sucio en invierno. Y me ponía a limpiarlo, ¿verdad? Y decía, de repente, mi papi, como es fin de mes, de repente, mire. ¿sí? Y entonces ya salía mi papá, ¡ah, me lavaste el carro! ¡Sí, papi, fíjate que te lavé el carro! ¡Ah, vaya, gracias! ¿Oíste? Que Dios te lo pague. Yo Era lo menos que podía hacer si mi papi se fregaba trabajando, se partía el lomo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué esperaba yo? Bueno, tenía casa, tenía comida, tenía eh, estudios, tenía ropa, tenía eh, medicina si me enfermaba... No era suficiente, pero, pero yo no podía justificarme ante mi papá por lo que había hecho. Exactamente San Pablo nos dice, ¿y quién se puede justificar ante Dios por cumplir la ley? Por eso, la salvación es un proceso de abajarse, ¿verdad? No crea que estoy hablando de una mala palabra, pero es un proceso de abajarse, como yo les decía en la primera hora. Dios se abaja y busca al hombre en el Edén. Cristo se abaja y se encarna para salvar al hombre. El Espíritu Santo se abaja y bautiza a su iglesia. Ese es el concepto de abajarse, ¿verdad? Ese es el concepto que los salmos lo van a decir de forma poética. ¿Verdad? Me ha, Te has dignado a dejar tu trono, levantarme del muladar donde yo estaba tirado. Ese es el, con, el concepto de abajarse que hay en la Sagrada Escritura. Y San Pablo nos dice, ¿saben ustedes?, Ustedes no le pueden presumir a Dios. Dios se abaja, ¿verdad? Para que ustedes ahora sean conocidos como justos. ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, en este texto, sacado también de otros, de otros textos de la Sagrada Escritura o frases, se nos diga a nosotros que somos justos y que el justo por la fe vivirá? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la fe? Mire, solo póngase a pensar, yo les animo a descubrir más de 15 diferentes formas de decir qué es la fe. A veces nosotros solo repetimos un texto de Hebreos, pero en el mismo capítulo 11 de Hebreos hay diferentes formas de interpretar la fe. Y tal vez no tanto diferentes, sino formas que se complementan. Le voy a poner un ejemplo, porque como ustedes ya conocen ese texto, ¿verdad? La fe es la esperanza de lo que no vemos, pero la convicción de lo que vendrá. En síntesis, esa es la forma, ese es el texto que nosotros... Hermana, ¿qué es fe? Ese texto me va a citar. va. Pero fíjense aquí hay otro elemento. Dice que la fe es enseñanza. Transmítale la fe a sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? A que la fe es enseñanza. Luego, hay otra idea también en, en Hebreos 11, fe es obediencia. Ah, yo tengo fe, ¿y es obediente? Eso sí no mucho. Como me decía una hermana en la iglesia, ah, es que a mí nadie me manda, ¿sí? Entre paréntesis se está diciendo, ni Dios me manda. Eso es lo que dice una persona así, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice, sujétense unos a otros. Y sujetar no es una posición, yo arriba, vos abajo. No, ese no es el concepto de sujeción, ¿verdad? Amén, hermanas. El concepto de sujeción, ¿sabe cuál es? Agarrémonos, para que ninguno de los dos caigamos. Ah, no es que yo machuque a mi esposa. No es que mi esposa, ese mujer. ¡Ja! Eso lo dice un macho, no un cristiano. ¿Verdad? sujeción en el concepto bíblico es yo sujeto este pañuelo para que no se caiga pero como este es un objeto y mi esposa no ella también me sujeta para que yo no me caiga eso es sujeción nos sujetamos los dos ¿para qué? para que no caigamos pero aquellos hermanos que Dios guarde Mire, yo le pido permiso a mi esposa para ir a algún lugar y ella me dice mira, ¿será que me autorizas que vaya con los nenes a tal lugar? vaya, ¿verdad? Y yo, mira, fíjate que me, me voy a reunir con mis amigos. Una vez al mes nos reunimos con un grupo de amigos que tenemos más de 20 años de ser amigos. Le digo, la verita, ¿me das permiso? Sí. ¿Y por qué no te has ido? Me dice, ¿por qué no me has dado pisto? Es permiso con pisto, leo. Entonces, de repente me da. ¿Verdad? Entonces, ese es el concepto. Y mire, San Pablo nos va a decir a nosotros, el justo por la fe vivirá. Ahí usted en el capítulo 11 de Hebreos va a encontrar diferentes formas de ver la fe. A veces la fe es obediencia, a veces la fe es enseñanza, a veces la fe es confianza porque las cosas van a mejorar, a veces la fe sencillamente es declarar. Y no cosas yo declaro que voy a cambiar carro y entonces, no, eso el Señor me dice, hijo. Como decían en mi pueblo, trabajar gualo, porque gualo era un vago, ¿verdad? Entonces, trabajar gualo era, mejor trabajar. no me pidas a mí un carro, mejor anda a trabajar, conseguís tu plata para poderlo hacer. Esto es, yo creo que a veces oramos mal, ¿verdad? Sí, eh, yo, yo lo decía en, en, en una ocasión, Mire, Romanos 8 me dice, ¿verdad? viene un patojo y dice, Señor, dame la María, y el Espíritu Santo, oye, ¿verdad?, y como el patojo supuestamente está orando al padre ¿verdad? entonces el Espíritu Santo le dice no señor no se la des no ves que la Mar María es mundana y media eso es lo que dice no sabemos orar como conviene y entonces el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles viene un hermano señor te pido por un mi trabajo de ocho mil quetzales y el Espíritu no se lo des señor gana cuatro mil y no diez más sobre eso le vas a dar desde ocho mil se va a ir al mundo no se lo des de verdad, yo, yo así creo desde el espíritu, es práctico, nosotros volvemos muy, muy sublime a veces. No se lo dé, señor. Ve aquí quien tío, mundanote, va a dar su diezmo primero antes de estar pidiendo otro trabajo. Pues sí, ¿verdad? No, de repente nosotros, hermanos, oremos por don Fulanito. Fíjese que don Juanito va a ir mojado a los Estados Unidos. Señor, ni les escuché, se están violando la ley. ¿Cómo voy a orar yo por un hermano que está a ir mojado? pero hay pastores, hasta culto le hacen de despedida ah, ya verdad, hermano y a partir de que mes va a mandar los dólares de diezmos, ah, abren los ojos verdad, piensa que por, por él se fue mojado y que ya le van a caer los, los, los diezmos en dólares, o sea, esas son oraciones del Espíritu, padre no les escuché no les escuché señor, verdad estos no saben orar como conviene Pablo entonces nos va a decir aquí, miren el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno, entonces dos de San Pablo va a acuñar acá. El justo es aquella persona que reconoce que es salvo solamente por gracia. Ese es el justo. Miren, Abraham, es, le es contado por justicia muchas cosas, pero una en particular. Señor, un hijo tengo y me lo estás pidiendo. Tuyo es. Eso es el Abraham fue justo. No quiere decir que dejó de pecar. Ajá. ¿Entiendas esto? Mire, Abraham no dejó de pecar. Ni David. Ni nadie. A excepción de Jesús. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces? Por la que el Señor lo llama justo. Porque dejó de pecar. No. No. Porque comprendió. Solamente por la gracia de Dios podía ser salvo. Esa es una persona justa. Ahora, si usted mira, David, yo le aseguro, hermano, sin presumir, yo peco menos que David. De verdad que sí. Y yo no soy tan emotivo como David. David era una persona emotiva. Mire, si yo intentara enamorarme de una patoja, la verita me pega el David eso no le tenía le tenía sin cuidado Mire, yo soy fiel con mis amigos de quien si pareciera Abraham ay yo quisiera ser amigo de Abraham de David yo no me hago amigo usted le huyo ¿sabe por qué? me vuelvo su amigo y me pone al frente de la batalla para que me maten y se queda con la verita de verdad es que esa fue la amistad de David con su amigo lo puso al frente de la batalla, ¿para qué? para que se lo volaran, ¿con qué razón? con el, ahora te voy a consolar yo mi amor, quedó con la, la esposa del amigo, ¡Ja! por tonto, ya les iba a decir otra cosa, digo de David, no me hago de David, ni aunque me paguen, Y aunque venga uno de ustedes a predicar y diga, no hermano, perdone, vaya a abrazarlo en el nombre de Jesús, yo siento que usted lo debe de abrazar, yo no lo siento. Hasta que yo lo sienta, pero yo no lo siento. Si usted lo siente, arriesguese usted y de una vez dígale a su esposa que se va a quedar viuda. <risa> Así fue David, pero fue justo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia? Sí señor, peco, peco, peco, peco. Tú eres mi Señor. Mire, qué concepto tan diferente. El justo, por la fe, divina. ¿Y cuál es esa fe? Hay un principio de Francisco Clyde, en un libro que se llama Jesús el Maestro, que es bien interesante. El principio es un principio pedagógico, no es teológico, es un principio pedagógico. Para, para Francisco Clyde, el Señor mira... En nosotros, no lo que somos, sino lo que llegaremos a ser. Eso es interesante, ¿verdad? ¿eh? Si el Señor lo mira a usted, ¡qué decepción! Si me mira a mí, ¡qué decepción! Yo soy un producto no terminado en las manos del Señor. Yo soy un producto no terminado en las manos del Señor. Va, nosotros lo cantamos basados en Jeremías, como el barro en las manos del alfarero, ¿verdad? Quiero ser. Y como yo vi cómo las hermanas de Chinautla hacen sus vasijas, cuando terminé mi bachillerato, hija, hace el año de la cachetada, ¿verdad? Cuando, ¿Cuál es el año de la cachetada? ¿No? El año de la cachetada es cuando Caín le pegó a Abel. En ese año, Que yo hice mi seminario del bachillerato en Merca en Mercadotecnia, bajamos a Chinautla a ver cómo las señoras hacían la arcilla. Interesante, los hombres no saben hacer arcilla. Lo que hacen los hombres es comercializarlo. Lo que hacen las mujeres es fabricarla. Y fíjese usted que de repente la, la señora estaba ahí, sentía una piedrecita. Y entonces la quitaba, agarraba la masa otra vez y a moldearla de nuevo. Eso es lo que Jeremías vio. De repente la mano del alfarero se lastimaba. Aquí hay una piedra condenada, la piedra, ¿eh? o un challe, como dijeran, verdad. Entonces quitaba eso, volvía a hacer la masa, la arcilla, verdad, la aplastaba de nuevo y comenzaba a darle otra piedra, otra el proceso. ¿Por qué? Porque seguían remendando, verdad. No la no la hacían con remiendo. ¿verdad? sino que la volvían a hacer hasta que quedaba perfecta. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo ahí a nosotros? verdad? El justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Aquel que reconoce su total dependencia con Dios y además vive bajo esa promesa y bajo esa perspectiva. Ese es el principio de Gálatas 3.11 y que somos santificados por la obra del Espíritu Santo. Ahora, miren ustedes 5.16. Ahora, vean ustedes cómo la santificación no es nuestra. ¿Qué hago yo para ser santo? Nada. Vea usted lo que dice el 5.16. Esto es interesante. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios... Y así no serán arrastrados por los bajos de cero. Ah, vean usted lo interesante de esta versión de Luis Alonso Schokel. Les pido que se dejen conducir. A una, esa es una buena palabra para los que manejamos carro, ¿verdad? Para los que manejamos carro o bicicleta o moto o lancha, cualquier cosa, cualquier vehículo. ¿verdad?, que se dejen conducir por el Espíritu, ¿qué quiere decir?, supóngase que yo voy en mi carro, el carro no me dice, vos ya cambié a mano, me, está, me estás acelerando mucho, ¿verdad?, no, no me dice así el carro, el carro no me dice, vos no me vas a meter otra vez en un hoyo. Yo creo que el primer sábado que me fui de aquí, caí en un hoyo casi ahí en la entrada de la Centroamérica. Un hoyo que parecía cráter. Me dolió hasta el cutiflice, ¿verdad? Porque era un hoyo grande, grande. El carro no me dijo nada. Aquí la Biblia dice, déjense conducir por el Espíritu Santo. O sea, la santidad no viene por lo que yo hago, a veces la gente ha confundido a veces la gente ha confundido los ejercicios espirituales con la santidad voy a hacer una un ejercicio espiritual puede ser el ayuno pero no necesariamente quien ayuna es espiritual ¿Mm? hoy están en el mes del ramadán Ustedes, no sé si han recibido, yo recibo todos los días el boletín en donde oremos por alguna situación porque todavía en este mes, fíjense que, no sé si vieron ustedes, pero en los iPhone para los musulmanes si quieren bajar una aplicación, les dice qué oraciones, a qué horas hacen las oraciones cumpliendo el mes del Ramadán. Y muchas personas pasan el mes completo en ayuno, los hace espirituales, ¿cuántos de ellos saldrán ahí con una bomba en el estómago para ir a matar judíos o cristianos en lugares así públicos? O ¿verdad? o sea, o, o gringos o sea, el ejercicio espiritual del ayuno no necesariamente es señal de espiritualidad voy a decir esta y yo estoy seguro que ustedes me van a comprender no porque la gente se levante de 5 a 7 a orar todas las mañanas y lleguen a su templo, son espirituales. Porque si a las 8 están explotando a uno de sus trabajadores, mundanos, infelices, ingratos. No los hizo espirituales, levantarse temprano, santa desvelada, pero no es nada más que eso. Miren ustedes cómo es, hemos torcido los ejercicios espirituales en las iglesias. Tenemos, por, ¿por qué creen ustedes, se recuerdan los de más edad, y más edad de estar en el cristianismo, ¿cuándo eran las vigilias en las iglesias? Los sábados en la noche. ¿Por qué se trasladaron a viernes en la noche? Porque el domingo las, las personas ya no llegaban a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacían las personas en las vigilias, o qué hacen? Se desvelan toda la noche del viernes y parece como que estuvieran de goma todo el sábado. O se pasan durmiendo todos con mal aliento, ¿verdad? Todo el sábado, con las grandes ojeras, se fueron a dormir toda la mañana, se levantan a comer, se vuelven a acostar, se duermen toda la tarde. Esa no fue vigilia, esa fue Santa Desvelada, verdad? Nada más que eso, ayunan y después se hartadas de Padre Señor mío. Si usted mira las vigilias y los ayunos en el Señor. Usted va a encontrar que hacían una vigilia No en función de sentir la presencia de Dios ¿Quién les dijo que para eso era la vigilia? ¿Quién les dijo que para sentir la presencia del Señor? La vigilia se hacía Señor, para que me des fuerza Porque a la mañana siguiente Lo que estaba haciendo el Señor era evangelizar ¿Para qué era el ayuno? Para sentir hambre Y para sentir la presencia del Señor Mire, Dios no se, Dios no se hace solo cuando mis papas están vacías. ¿De dónde se salió ese concepto? Es que vamos a hacer un ayuno para, para sentir la presencia del Señor. Hombre, eso no es así. El ayuno se hace inmediatamente se iba a compartir de la gracia del Señor. No para aguantar hambre, ni mucho menos para irse a forrar a las seis de la tarde cuando se rompía. O sea, era un concepto diferente. Aquí la espiritualidad es en una frase. ¿cuánto se está dejando conducir usted por el Espíritu Santo? ¿Eso es de espiritualidad? sencilla, No, complicada. ¿Por qué? Porque si usted mira, conducirse por el Espíritu Santo implica que yo me anule como persona. No en mi personalidad, en mi persona. ¿Verdad? Señor, mi timón dice para acá. Sí, pero si te dejas conducir por el Espíritu Santo es por acá. Ya se dañó mi ego se dañó mi ego ¿verdad? mire vamos a hacer un experimento cuando ustedes estén haciendo cola si yo le digo al pastor más respetable del grupo ahí en el eh, yo, yo lo miro allá en el, en el en el grupo de la zona 12 tenemos a los de la zona 12 llega un pastor la tarde llega un pastor y salen dos o tres corriendo con un subacito de agua y el señor se siente y se toma su agüita a la hora del café, salen dos, tres, ¿verdad? A servirle su café. Muy bien. Este pastor, lo voy a tomar, haciendo fila, hermano, pásese de último, que pasen todos los... ¿Qué cree usted que me va a responder? ¿Y quién es usted para decirme que yo me pase atrás? Bueno, ni siquiera haría cola. Esperaría que alguien más Algún miembro de su iglesia que está ahí, algún patojo que está huecheando ser obrero de la iglesia o alguna iglesita que se pudiera dar. ¿Verdad? Yo, si usted mira, conducirse por el Espíritu Santo es anularme. Y esto no es nada nuevo. Es necesario que yo mengue, Señor, para que tú vivas en mí. Día de Juan el Bautista. ¿Verdad? Va. Por lo tanto. Cuando el Espíritu nos conduce, somos libres de la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque San Pablo, era chapín, les cuento. San Pablo decía, Dios se hace lo bueno y también se hace lo malo. Conozco lo bueno, conozco lo malo, pero ¿saben una cosa? Ahí es donde se le salía el chapín. Jalo para el monte, tiro para el monte. Ah, mire, tiro para el monte. Me voy a hacer lo contrario. Como somos conducidos por nuestra carne, entonces, jalamos para el monte. Pero si somos conducidos por Dios, ese es el contexto de San Pablo. Mire, si somos conducidos por la ley, ¿a dónde nos va a llevar? A la circuncisión, a cumplir los sábados, ahí, todo lo que la ley demanda. Pero si somos conducidos por el Espíritu Santo, gozaremos de la libertad, que hay en cada uno de nosotros, la gracia del Señor, ese era el concepto, lo que está haciendo Pablo es defendiendo su mensaje, su apostolado, recordando que fue el mismo Jesucristo quien le reveló la doctrina directamente y lo puso como apóstol, ¿qué quiere decir esto? Le voy, voy a decir desde mi experiencia y también desde mi postura teológica, por ejemplo, mire, yo trabajo con una iglesia particular y Con una iglesia confesional, ¿verdad? Yo soy pastor de una iglesia, ahí en la zona 3, ubicada en la zona 3. Mi filiación, quien me ordenó a mí, dice en uno de mis diplomas que fue la iglesia presbiteriana. Muy bien. Pero yo llego a comprender teológicamente que quien me ordenó y a quien le respondo yo es a mi señor. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy pastor presbiteriano. Yo soy pastor del reino de los cielos, que en este momento funjo, o como diría mi amigo, finjo, ¿verdad? Pero funjo como pastor dentro de la iglesia presbiteriana. Y mientras esté ahí, ¿verdad? Mientras yo sea rojo, defiendo los colores de los rojos. Si en algún momento, como le va a tocar a Robiño, porque el Barcelona lo quiere, cuando jugó con el Real Madrid negrito le iba el blanco a usted le, se miraba como mosca en leche ahora con el rojo lo va, usted lo va a ver así como más negrito ¿verdad? lo va a opacar ¿verdad? Y, y, y algunos dicen que esa es la gente de color, ¿sabe qué me decía mi amigo? ustedes dicen que nosotros somos la gente de color, miren pues a ustedes los asustan y se ponen pálidos, se enferman y se ponen amarillos, los avergüenzan y se ponen rojos, los trancasean y se ponen morados Y ustedes son los que nos dicen a los negritos que somos gente de color, dicen. <risa> Mire, o sea, yo soy un pastor ordenado por mi señor, que trabajo en el reino de los cielos. San Pablo tiene esa clara concepción, muy clara concepción, defiende. Miren señores, yo fundé la iglesia, pero no es precisamente por ser fundador de la iglesia, Señores, yo soy predicador, pero no por ser predicador. Pablo tiene una clara conciencia. ¿Saben por qué hago esto? Porque el Señor me llamó. Porque Jesucristo me llamó. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Mire, es algo importante para, para entender. En la medida que usted tenga identidad, así va a ser la capacidad de transmitir ese mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Termino esta, este momento con Gálatas, solo para decirle a usted dos o tres cositas. Una tal vez. Una. En los años, finales de los años 70, yo bien guirito, eh, en Guatemala se dio que Chupina Barahona, siendo director de la policía, no le gustaban los patojos de pelo largo, Hoy los patojos con la gana de pararse el pelo, antes era patojos de pelo largo, con pantalón campana, zapato plataforma, camisa de onda, así, ese era el dicho, ¿verdad? Y entonces, por ahí, por, por los primeros días de diciembre, se recuerdan ustedes que los agarraba la policía los peludos, los metía a raparlos, fíjense, los patojos que están aquí, ¿cuántos somos patojos? Uno, dos, muchos, ¿verdad? Los, los rapaban, ¿verdad?, Los rapa algunos se quedaron rapados, ¿verdad? De pero pero lo rapaban, lo rapaban, fíjese usted y había otra cosa interesante como no había ministerio público, no habían derechos humanos el 15 de diciembre agarraba a la policía un montón de muchachos que tenían y los metían presos y por ahí por el 15 de enero los soltaban mi papá me preguntó, ¿por qué crees que los meten presos? Ah, por ladrones. No, mi hijo. Porque tienen cara de ladrones. Por eso. Es que no les investigaban. Este tiene una planta, el ladrón, al bote. Ahora, la aplicación. Yo creo que San Pablo, cuando defiende su mensaje y su apostolado, no solo Dice con sus labios que ha sido llamado por el Señor, sino que refleja en su rostro, en su vida y en su convicción que es llamado por Dios. Decía mi papá entonces, para finalizar, para ser honrado no basta con decir yo soy honrado, se necesita tener la cara de honrado. Para ser cristiano, pastor y llamado por Dios no basta con decir yo soy pastor, se necesita tener la cara, la pinta y la vida reflejando que somos pastores, ministros y ministras del Señor y por supuesto eso se aplica a todos los cristianos y cristianos.